Comenzamos nuestro boletín informativo y lo hacemos como siempre con las noticias de Navarra y de la comarca de Pamplona. Fallece un vecino de Ansoain en una colisión frontal contra un camión en Oloriz. Un hombre de 43 años, de nacionalidad búlgara y vecino de Ansoain, murió ayer tras colisionar frontalmente el turismo en el que viajaba con un camión articulado a la altura del punto kilométrico 22 de la carretera N121 que une Pamplona. Pamplona y Tudela, en el término municipal de Oloriz. El fallecido Ibrahim Muradov Amzov era el único ocupante del vehículo, mientras que el conductor del camión. También de 43 años de edad y natural de Riba Roja, Valencia, resultó ileso. El accidente, según informó ayer el Ejecutivo Foral en un comunicado, tuvo lugar a la una del mediodía cuando, por causas que se desconocen y está investigando la Policía Foral, el vehículo conducido por Ibrahim Muradov, un Opel Corsa, chocó de, for de forma frontal contra un camión articulado. El fallecido viajaba en sentido Tudela mientras que el camionero se dirigía hacia Pamplona. Tras la colisión, el vecino de Ansoain murió en el acto... Y su cuerpo quedó atrapado entre los restos del vehículo, por lo que fue necesaria la intervención de los bomberos del parque de Tafalla para rescatar el cadáver. El camionero, sin embargo, resultó ileso. El equipo de atestados de la Policía Foral de Pamplona, según informó el Gobierno de Navarra en una nota, está investigando las causas del suceso y el cuerpo de la víctima fue trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será practicada la autopsia. Y nos acercamos a Pamplona donde una cadena humana dio por finalizado el encierro de la Asamblea de Personas en Paro. Una cadena humana que unió la Iglesia de San Lorenzo con el Ayuntamiento de Pamplona y una concentración en la Plaza Consistorial sirvieron para dar por finalizado el encierro protagonizado desde el pasado viernes por miembros de la Asamblea de Personas en Paro. El encierro se desarrolló en la Iglesia de San Lorenzo de Pamplona para exigir el reparto del trabajo y la riqueza, según señaló uno de sus portavoces, quien precisó que la concentración reunió a unas 50 o 60 personas. Con esta iniciativa, la plataforma pretendió además mostrar su convicción de que las políticas que se están aplicando no sirven y solo generan más paro y más exclusión social. Seguimos adelante y hablamos de una noticia que, aunque no es de Berriozar, sí que nos toca bastante de cerca. Hablamos del homenaje que rindió Yolanda Barcina a los militares de Aizoain. La presidenta de la comunidad foral, Yolanda Barcina, presidió el pasado viernes el acto de homenaje que ha brindado el gobierno de Navarra a los militares del regimiento América 66 que han participado en el contingente 29 de la Fuerza Española para Afganistán. Un acto que se ha celebrado en el Salón del Trono del Palacio de Navarra para significar la gratitud y reconocimiento del Ejecutivo Foral por la importante misión desempe desempeñada en el país asiático. Los 290 militares del regimiento con sede en Aizohain partieron para Afganistán en agosto del año pasado y han regresado en las últimas semanas. Al homenaje asistió una representación de unos 50 miembros y escuchamos ahora a eh, Yolanda Barcina. a la paz mundial, a través de la estabilización de un país lejano y difícil en todos sus aspectos, como es Afganistán, pero decisivo para el mantenimiento del orden mundial. En siete ocasiones distintas, desde 1997 hasta hoy, las unidades militares de Navarra han sido llamadas a participar en misiones de paz en lugares donde hay conflictos distintos, donde había conflictos, como Bosnia, Herzegovina, en Kosovo, en Albania y en los últimos años en Afganistán, donde lo han hecho en tres ocasiones. Y ahora sí, pasamos eh, a las noticias eh, de Berriozar, donde se han firmado los convenios con entidades sin ánimo de lucro. El Ayuntamiento sigue apoyando a entidades que trabajan a favor de las personas más desprotegidas y con problemas de discapacidad. El Ayuntamiento de Berriozar, por ello, ha firmado y renovado un convenio de colaboración con siete asociaciones sin ánimo de lucro y con una partida económica de 5.300 euros. Las, aso las asociaciones perdón, son las siguientes. Asociación EUNATE, el Banco de Alimentos, la Asociación de Ayuda al Vecino y Vecina de Berriozar, ANFAS, Espina Bífida e Hidrocefalia, CARITAS y la Asociación de Esclerosis Múltiple. Y el viernes pasado abrió en Berriozar Brico Depot, la cadena europea del sector del bricolaje y la construcción, integrada en el grupo Kingfisher. Inauguró en el Polígono Industrial Artiberri, en Berriozar, un establecimiento, el segundo de la empresa en Navarra, en el que ha creado 70 nuevos empleos. El nuevo establecimiento, que tiene una superficie de venta de 5.600 metros cuadrados, está destinado a dar servicio tanto a clientes particulares como a profesionales del sector, según informa la empresa empresa en un comunicado. Con más de 900 establecimientos repartidos en Europa y Asia, la cadena cuenta con una plantilla de más de 80.000 empleados y más de 6 millones de clientes por semana. Muchos eh, clientes también los que se acercaron a Berriozar durante este fin de semana debido a la inauguración de este centro. Y la semana pasada se adjudicaron también los huertos ecológicos. El Ayuntamiento de Berriozar hizo, realizó la adjudicación mediante sorteo y, y el pasado sábado eh, se llevó a cabo una jornada de formación a las 11 de la mañana. Se pueden eh, consultar las listas de personas adjudicatarias en la web municipal o en eguzquiplaza.net. Y os recordamos asimismo que Lanchotegui ha organizado un curso de monitorado de tiempo libre y que pasado mañana termina el plazo de inscripción. La asociación de nuestra localidad ha organizado este curso dentro de un módulo especial de gestión de espacios juveniles. El curso, que tendrá carácter teórico práctico y una duración de 270 horas, se impartirá en el local de Lanchotegui, en el número 22 de la calle Le Cuartea, y tendrá un precio de 350 euros, aunque puede ser un de ahorrarse el 50% de la matrícula gracias a la beca ENAG. El taller tendrá lugar del 10 de abril al 2 de junio y el plazo de matrícula permanecerá abierto hasta el 4 de abril, es decir, hasta pasado mañana. Más información en el teléfono 948-300236 o en la página web lanchotegui.org. 948-300236 o www.lanchotegui.org. Seguimos adelante, esta vez ya con eh, la sintonía que nos indica que tenemos que hablar de eh, fútbol, del Berriozar Club de Fútbol y de los resultados de este fin de semana. En cuanto a fútbol masculino, el equipo de primera regional se enfrentó al Gaste Berria, en y venció por 1 a 2. El equipo juvenil tuvo como rival al Mutilvera en Mutilva y cayó por 3 a 2, mientras que el cadete A se enfrentó al Bidezarra en Noain y venció por. No, perdón, eh, perdió por 5 a 1. El cadete B se enfrentó al Betty Kozkor en Berriozar con un resultado de empate a 1. Mientras que el infantil A eh, hizo lo propio contra el Gaste Berriac, también en Ansoain, con un resultado de empate a 2. Por último, el infantil B jugó, en Mendy -Jorri, jugó contra el Mendy Jorri en el Skyru y venció por 1 a 5. Hablamos de fútbol femenino. El equipo de regional femenino se enfrentó al Peña Sport en Berriozar y cayó por 1 a 3, mientras que el equipo de fútbol 7 femenino jugó contra el Don Esteve y venció por 1 a 4. El equipo de fútbol 7 de Boscos, de la categoría de Boscos, tuvo descanso este fin de semana. En cuanto a fútbol 7 masculino, recordar que tenemos cuatro equipos en Berriozar, A, B, C y D. El equipo de fútbol 7A se enfrentó al B de Zarra y venció... Por un contundente 14 a 1, el equipo de fútbol 7B se enfrentó al Lescairu en y Lescairu también venció por 4 a 5, mientras que el equipo de fútbol 7C se enfrentó al Colegio San Cernin y venció por 7 a 6. El equipo de fútbol 7D, por último, tuvo como rival a La Tarrabia en Berriozar y venció por 6 a 5. Y terminamos con los resultados de Futbito. El Berriozar A se enfrentó al Gaste Berriac y venció por 1 a 0 y el mismo resultado que obtuvo el Berriozar B que tuvo como rival al San Cernin y también ganó por 1 a 0. El Berriozar C tuvo como rival al Ardoi y perdió por 0 a 1 mientras que el Berriozar D se enfrentó al Liceo Monjardín y ganó por 0 a 1 el Berriozar E tuvo como rival a Las Pila y eh, perdió por 1 a 0, mientras que el Berriozar F se enfrentó también al Liceo Monjardín y ganó por 1 a 0. El Berriozar G se enfrentó al Carmelitas Verduña y cayó eh, por el mismo resultado, por 0 a 1, mientras que el Berriozar H se enfrentó al Marillac con un resultado de empate a 1, idéntico resultado que el Berriozar I que jugó contra el Anaitasuna y también empató a 1. Riozar J se enfrentó a Lardoy y en un partido jugado en Cisur Mayor venció por 0 a 1 9 y 17 minutos de la mañana, esto ha sido todo en lo que respecta al boletín informativo de esta mañana, más información en próximos boletines en Berriozar y Riatia y a todas horas en cualquier momento por internet en euskiplaza.net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 De heb Su desprevenido una What they open Ooh. Gave you all I siete minutos de Mañana seguimos adelante en el magazine Berrión. Estáis escuchando el 100.8 de FM y como lo prometido es deuda ya estamos aquí con eh, Ariane, del, eh, bueno, responsable del Centro Cívico Juvenil y de la Sociedad eh, Camira. Kaixo Ariane Gunon. Kaixo Gunon. Bueno, eh, ten, la, la excusa de, para haberte invitado aquí hoy es el, ese concierto, ese festival Berriozar Open AIR, que tuvo lugar el pasado sábado eh, y que creo que salió muy bien, ¿no es así? Sí, sí. La verdad que, que estamos muy, muy contentos con, con, con el sábado, con, lo uh -huh. que, con la participación de, de los jóvenes y de las jóvenes. Uh -huh. eh, ¿Fue bastante gente? ¿No sé si era más o menos de lo que esperabais? O, o... No, bien. Esperábamos que, que se acercasen bastantes. Eh, chavales y chavalas y, y bien, la participación uh -huh. fue, fue buena. ¿Qué actividades tuvieron lugar durante, durante el día? ¿Qué, qué pudimos, ¿Con qué pudieron disfrutar los jóvenes y las jóvenes? Pues bueno, empezamos eh, a la mañana con una exhibición de grafitis cinco eh, chavales que, que estuvieron pues, casi, <ríe> casi todo el día pintando en un muro y pudimos disfrutar pues, pues de, de cómo iban eh, realizando sus obras. Eh, y después ya por la tarde, pues eh, empezamos con los conciertos. También un, una pequeña merienda. Uh -huh. Y ya por la noche, después de, de cenar, pues empezamos con, con la sesión de los, de los DJs. Uh -huh. eh, digamos que el, lo que más atraía a la gente eran los conciertos, ¿no? Yo creo que habría sido ese el momento de, de más afluencia. Sí, sí. Ya cuando, empezó, cuando empezaron a sonar los grupos, pues ya se empezaron a... ...a acercar eh, los y las chavalas... Y, ...y bueno, y luego después ya... ...después de tras la cena... ...con la sesión de DJs... ...pues empezó a acercarse aún más gente... ...y pues estuvo muy bien. Uh -huh. Bueno, digamos que es una valoración positiva... ...¿no?, por lo tanto, del, del día... Eh, ...y que me imagino pues que... ...organizaréis más en un... En, ...no sé si el año que viene o cuando, cuando sea... ...¿no?, más ediciones de este Berger's Open Air. sí, sí... Eh, ...bueno... Esta edición la hicimos un poco, bueno, hace dos años, que el 27 de marzo cumplimos eh, dos años, desde que mi compañero y yo pues, empezamos eh, a dinamizar el centro juvenil. Uh -huh. Entonces, pues aprovechando esa excusa y que una cuadrilla de chavales de una bajera nos propuso que les apetecía hacer una, una historia así, eh, con DJs, con, con música, pues decidimos unificar las dos intenciones y celebrar pues, el segundo año de reapertura o del centro juvenil pues celebrando una, una pequeña fiesta y, y bueno pues dando también la oportunidad a, a la gente de Berriozar pues de de exponer su, su música de, de cantar de pinchar y bueno pues esa y ha sido mucho trabajo de organización de bueno hablar con los grupos aunque eh, algunos eran muy cercanos como podían ser Baserritars pero bueno supongo que habrá todo un currículum detrás ¿no? Sí bueno Pues los días previos pues de, de coordinar, de organizar pues todo, todo lo que hace falta pues a nivel de infraestructuras, pero luego llevábamos pues, tiempo ya eh, preparando la iniciativa, con, sobre todo con una cuadrilla de, de una bajera, que, que, bueno, que han sido los que han estado ahí eh, a piñón con nosotros eh, preparando, organizando, y bueno, pues eso... Que los jóvenes se impliquen y que participen en la organización pues, facilita mucho el trabajo no sí. es, de, es de agradecer. Me imagino que será, sí, será bonito que uno ponga todo su, todo su empeño y vea también que, que los jóvenes se, se implican y, mm -hmm. y participan. Lo que parece que no ha terminado de salir tan bien es esa excursión o esa salida a los Pirineos navarros que estabais organizando en, conjuntamente con otros gastelecus, otros Centros eh, juveniles de otros pueblos de la comarca, ¿no? Sí, la verdad que pues ha sido una pena, pero al final eh, los cuatro Gastelecus que estábamos implicados en, en esa actividad pues decidimos suspenderla porque había poca gente apuntada en, en todos los sitios. Y bueno, pues con un poco de pena, porque nos parecía que podía ser una actividad pues, muy divertida, pasar tres días fuera de casa. Eh, a nivel económico vos salía muy barato mm. y, bueno, pues se ha visto que en <ríe> los jóvenes de Berriozar, pues que el tema del monte no sé si, <risa> si les gusta mucho, las fechas eh, si eran las apropiadas, pero bueno. Sí, tal, por... vez, la, tal vez las fechas mmm, igual a, a muchos jóvenes les, les pillaba trabajando o, bueno... Quién sabe, no. Estas cosas nunca se sabe cuándo van a funcionar o, o cuándo, no. Pero creo que ya estáis preparando, eh, pues eh, otro, algún otro viaje, alguna otra escapada para otras fechas, no. Pues sí. El tema de la travesía lo, bueno, decidimos eh, tampoco dejarlo ahí en el aire, sino igual. ...volver a retomarlo con, en otras fechas... Y, ...y intentar repetirlo... ...porque sí que ha habido gente que ha preguntado... ...y bueno, pues... Eh, ...intentaremos volver a, a sacarlo... ...y luego... bueno ...tenemos en mente... Eh, a ...realizar otra, otra salida... ...ya de cara al puente del día del trabajador... ...del 1 de mayo... ...pues vamos a intentar... Eh, ...junto con el Gastelecu de San Adrián... ...sacar una salida a Portaventura y a Barcelona... Uh -huh. ...cuatro días... Eh, estamos mirando pues, eh, pues eso, pues, eh, albergues y demás para, para intentar sacarlo y a ver si tenemos suerte esta vez y, y ver, se animan. A ver si esta vez hay suerte y uh, eh, se apunta la, la gente. Eh, nosotros aquí en Berriozar y Riatia también eh, todas, la, toda esa información la iremos, la iremos dando si, en cuanto saquéis esa Bueno, pues ese nuevo viaje, esa nueva promoción para jóvenes y de Berriozar eh, eso en cuanto a los proyectos eh, que tenéis eh, en marcha, pero había otro tema que también me interesaba tratar eh, contigo Ariane, que es el del nuevo Gastelecu, o nuevo centro juvenil, porque creo que el actual bueno, se, se ha quedado bastante pequeño ¿no? y, y me parece que está en marcha otro, el proyecto de un, de un nuevo Gasteche. Eh, sí, bueno, ya hace ya unos meses que varios jóvenes llevan también eh, reivindicando pues un nuevo espacio porque la verdad que pues con la cantidad de chavales y chavalas que tenemos pues el actual se nos ha quedado un poco pequeño, tampoco eh, nos da muchas oportunidades de poder hacer actividades dentro, de, de bueno, de poder hacer eh, algunas cosas… Y bueno, pues estos jóvenes y estas jóvenes pues, han empezado a, mo a movilizarse para reivindicar un espacio nuevo, un local más apropiado a sus necesidades y bueno, pues el, el ayuntamiento pues, parece que, que ha escuchado esas, esas peticiones y bueno, Tampoco está el tema muy adelantado. Sabemos que hay una partida en el tema de las inversiones que, uh -huh. que destinada a, a poder eh, pues eso, pues hacer un nuevo local juvenil, eh, pero bueno, de momento no tenemos eh, ni ubicación ni está bueno está todo el proyecto un poco está un poco verde en ahora. el aire sí sí <ríe> bueno, bueno. De, de momento sabemos que, que está en marcha y, y que hay un dinero destinado a, a, a eso a, a que se o que se construya un local nuevo o que se adecue, se adecue uno, que uno ya, ya existente ¿no? pero de, bueno, de momento parece que, que tendremos que esperar para ver eh, dónde será pero bueno, parece que sí, que será y que, que será una realidad dentro de no sabemos cuánto tiempo pero que será una realidad eh, En principio yo creo que esto es todo Ariane, no sé si tenéis algún otro proyecto, alguna otra actividad que tengáis pensada en próximas fechas o en qué estáis eh, trabajando en estos momentos? Eh, bueno, no, eh, la idea es un poco, nosotros siempre preparamos un poco las actividades y demás, eh, un poco en función de demanda también, ¿no? Pues eh, ahí se ha creado una mesa de la juventud donde los jóvenes pueden participar, eh, una reunión pues, con todas las cuadrillas, con las bajeras y, bueno, pues un poco de lo que sale ahí o de lo que recogemos ahí, pues. Intentamos luego pues, transformarlo y co junto con ellos pues, preparar las actividades y demás. Mm. Entonces, más que nosotros exclusivamente pensarlo, pues, eh, nos gusta más pues, recibir propuestas y a través de esas propuestas pues, ir preparando las cosas e implicarlos a ellos y a ellas en... En su organización. Me, ima en... me imagino que será a veces difícil, ¿no? Porque los jóvenes y las jóvenes son un poco que no, no son muy echados para adelante, ¿no? Como... <risa> no sé si, si muchas veces se animan a participar o, o prefieren que seáis vosotros y vosotras los que les, eh... bueno, los que les propongáis cosas, los que les digáis qué actividades pueden hacer. Bueno, a veces les cuesta porque están, yo creo, muy acostumbrados y, no sé, pues a eso, que haya una oferta, ¿no? Y que ellos simplemente se apunten y ya está, pero bueno, nuestra intención y nuestro objetivo siempre es un poco darle la vuelta a ellos y que ellos aprendan a cómo se preparan las cosas, que se impliquen y al final, o sea, que es por su, por su interés y y que nos parece mucho más positivo que los jóvenes hagan cosas que les apetezcan y que se impliquen en, en prepararlas, en organizarlas, en echarnos una mano, que no simplemente pues, lanzar una oferta de actividades, mm. y, ¿no? sino que sea un proceso mucho más participativo y, y bueno, que salga de ellos, de sus mm -hmm. intereses, de sus necesidades, inquietudes, que, mm. es, lo, que es lo más interesante. Perfecto, pues eh, nada más eh, Ariane, Orionak por estos dos años que habéis celebrado eh, recientemente Hello, por, este, es que... por el éxito del Berriozar Open Air también eh, y muchísima suerte en próximas convocatorias y en próximas actividades que llevéis a cabo. Ondo seguí, etau ringorarte. Es que... Agur. Agur. Mm. de la cárcel, metemos la primera en el oro Weet je wat? a las wat? Weet vamos marcando el paso, vamos llega el turno de que nos pongamos el delantal y empecemos a hacer nuestros pinitos en la cocina. Tenemos ya con nosotros a Raquel Martiartu, Caixo Raquel Kaixo Egunon. Eh, esta vez nos traes un postre que uh -huh. hacía ya unas semanas que no hacíamos eh, un postre y bueno, yo tenía ganas también que soy me gusta mucho el dulce. Laminero. Eso, es, soy muy, muy laminero, como decía mi madre. Eh, esta vez tenemos leche frita, si leche mal no recuerdo. Sí, muy uh -huh. típico de por aquí. Sí, Sí, sí, sí, sí, es algo que, que, bueno, mi suegra en concreto las hace muy buenas. <risa> hay muchas recetas de leche frita. Sí, un montón. pues cuéntanos, una de ellas nos has traído hoy. Sí. Eh, pues como siempre, vamos a empezar dando los ingredientes, luego da daremos la elaboración, pero bueno, la gente que no se vuelva loca intentando encontrar ahora mismo un, un boli y un papel, porque volveremos a repetir los ingredientes y esa elaboración para que todo el mundo pueda, pueda apuntarlos. Comenzamos, pues, por los ingredientes. Muy bien. Pues para un litro de leche, medio palo de canela, cáscara de limón, uh -huh. cinco cucharadas de azúcar, cinco cucharadas de maicena, una copita de coñac, dos huevos, harina para rebozar, aceite de girasol, luego una cucharada de canela en polvo mezclada con dos de azúcar, uh -huh. ¿vale? Y mantequilla para untar el molde. Estos uh -huh. son todos los Perfecto, ingredientes. Perfecto, muy bien. Y pasamos, pues, a la, a la elaboración. elaboración. Vale. Del litro de leche guardamos un tazón y el resto lo ponemos a hervir con la canela en rama y la, cásca, la cáscara de limón, el coñac y el azúcar. Disolvemos la maicena en la leche que hemos reservado, quitando todos los grumos, y se añade a la leche hirviendo. Uh -huh. eh, se le quita la canela y la cáscara de limón y removemos bien con la varilla hasta conseguir una pasta fina, que, o sea, que esté bien disuelta la sí. maicena. Esto no menos de 5 minutos, ¿vale?, para que, pierda, para que coja la textura y, y luego se puedan freír. Se vierten en una fuente plana untada con mantequilla y cuando esté bien fría se parten cuadraditos. Uh -huh. Yo creo que todo el mundo ha visto alguna vez la leche frita, sí. ya más o menos, ¿no? Eh, pues se cortan cuadraditos, se pasan los cuadraditos por harina y huevo y se fríen en abundante aceite. Se uh -huh. ponen a escurrir sobre papel secante, papel de cocina y cuando ya están fríos los espolvoreamos con las dos cucharadas de azúcar que tenemos mezcladas con la canela uh -huh. para que le dé el toque ese final. Uh -huh. Perfecto, y muy bien. ya están listas para comer buenísimas además eh, <risa> por lo tanto, bueno, pues eh, otra receta también bastante sencilla para que uh -huh. todo el mundo la pueda hacer en su casa y precisamente para todas aquellas personas que no les ha dado tiempo a, a apuntar pues eh, ahora vamos a repetir los ingredientes y la elaboración, vamos con los ingredientes. Un litro de leche medio palo de canela cáscara de limón cinco cucharadas de azúcar cinco cucharadas de maicena una copita de coñac dos huevos, harina, aceite de girasol, canela en polvo, una cucharada mezclada con dos de azúcar y mantequilla para untar el molde. Uh -huh, muy bien, y repetimos la elaboración. Reservamos un tazón de la leche y el resto lo ponemos a hervir con la cáscara de limón, el coñac, el azúcar y la canela en rama. Uh -huh. Disolvemos la maicena en el tazón de leche, lo añadimos a, esta a la que está hirviendo y retiramos la canela y la cáscara de limón removemos bien más de cinco minutos hasta conseguir una masa bien fina uh -huh. y luego esto se vierte en una fuente untada de mantequilla que cuando esté fría cortaremos en cuadraditos uh -huh. los cuadraditos pasaremos por harina y huevo batido y los freiremos en abundante aceite escurrimos estos bueno los escurrimos en papel secante papel de cocina Y cuando ya estén fríos, los espolvoreamos con la canela que va con el azúcar. Esto lo podemos hacer con un colador, que siempre queda mejor uh -huh. repartida. Perfecto, pues muy bien. Pues es que ricasco de nuevo por traernos una nueva receta. Y bueno, bueno hasta la semana que viene. Vale, aquí estaremos. Venga, agur. Venga, agur. Telefono de telefoon de je, ik sta weer in het hap is En die je ¿Qué tal se os ha dado lo de las leches fritas? ¿Habéis apuntado todo? ¿Lo tenéis todo perfectamente? Si no, ya sabéis, podéis tener este programa, lo podéis descargar desde eguskiplaza.net. Bueno, dadnos un poquito de tiempo para que lo podamos subir a la red, pero ahí estará dentro de poco. Y con Musturrex Artunde de Gatibu Nosotros nos vamos a despedir cuando son ya las 9 y 48 minutos de la mañana Recordad que mañana volveremos a las 8 y media de la mañana Con el boletín informativo en euskera Y a partir de, de las 9 con el magazine Berrión Por durarte, Betty Coa, Chinchoa, Kisan, etaondo, bici, ayú.